Patria, socialismo o、oh、muerte, venceremos. Por el Río Santo Domingo, por la Agricultura, por la l t u por la a i c o l r a por la g r i a por la a g i c u l t por, el por el de de la a g i c l t u por la a i u l a por la a g i c t a o r i c u l a por la a g r i c u l a por la a g i c u l a por a a g c u l a por a a g r e c l o r l e a i c u l por a a g i l a p o la a r i u l t u a p o i c r a por la a i c a p l i c u t u r a o la a o r c u e r por c t u r a l u l t u a v o r la i c r a por e a a g r i l t a p o c u e t u por c u l t a o t r a l r i c u l Levante n tus manos la bandera de la revolución América l a t i n a Obrera y g r i t a con fuerza. Yankee Go Ho